Y hasta comí la nena Quise quedarme Pero me fui sofia malta i sappats tri goma i saben mentira a ser fel. Qui sé quedar bé quan mor de pena Qui sé quedarme però me fui. I és la terminal I en la terminal, terminal Esto descalço i t'esper te aquí. ha sido que se quedará en mi edad fui si los fiaba todas mis fotos de verano quizás es todo lo que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 de lunes a viernes de 20 a 21 además el alargue los domingos siempre después del fútbol por radiográfica FM 89.3 los miércoles de 22 a 0 horas cantamos a nuestro origen Héctor Minutillo te invita a desde el origen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 Hola chicos, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo con otra edición Para allá nada será igual Con los titulares más importantes De lo que pasó en la semana Y como siempre decimos, como decía Marca ¿no? Si estos son los titulares como deben ser los suplentes vamos a las informaciones con los titulares más importantes del día de hoy de estos días también, ¿no? porque dice otro satélite argentino en el espacio, exitoso lanzamiento tras despegar desde Cabo Cañaveral el sao Saocom 18 ya está en órbita ¿eh? muy bueno, el satélite que lo dijimos la vez pasada? el satélite 100% argentino, que se le nota ¿no? se nota, lo estacionan en doble fila, cuando doblan lo ponen la luz de giro, atrás tiene un cartel que dice lo mejor que hizo mi vieja es este pibe que maneja y también, pero vamos a decirlo en serio, la verdad es que te salté y te es muy bueno para la Argentina porque aparte puede servir para prever terribles catástrofes como por ejemplo derrame de hidrocarburos por ejemplo el de descongelamiento de los glaciares por ejemplo los temas de Ricardo Arrejona y todo eso y dice también que juntos por el cambio no aceptó la sesión virtual y acudirá a la justicia, no quieren sesionar virtualmente la oposición no si habría que sesionar virtualmente no querrían tampoco sesionar de otra manera, pero bueno, son así, ¿viste? Parece que los de La Baña tampoco quieren sesionar virtualmente. Claro, ¿viste? Sabés lo que pasa. Mirá si los sesionás a La Baña desde la casa y te aparece con sandalia y soquete. Te quedé morir. Otra información del orden internacional dice: "Biden acusó a Trump de fomentar la violencia, ¿eh? Trump no puede detener la violencia porque durante años la ha fomentado." dice Biden, y salió a contestar letrán, ¿eh? No sé si se entiende mi en inglés, cualquier cosa, alguien que traduzca, pero dijo así, yo fomentar la violencia, ¿por qué dice ese hombre? Yo estoy en contra de la violencia, es una pavada lo que dice. Si lo llego a agarrar, le parto una silla en la cabeza, dijo Trump. Disculpen mi inglés así, no porque más bien de Londres, ¿eh? Otra información, dicen en Clarín, intimidades de la primera dama, ¿eh? Melanie Trump escribió un libro, ¿eh? Hay muchos roces, tiene con la hija del presidente, se peleó. Nadie quiere usar el baño que usaba Michelle Obama, ¿no? Mirá vos, ¿no? ¿Qué racismo hasta dónde llega? ¿Sabe lo que me dijo? Le voy a contar una cosa. ¿Qué me dijo Hernán Vázquez? Hernán Vázquez me comentó, dice, pero es increíble, dice Hernán. En Uruguay, la primera dama es una mujer de la calle, dijo. Mira vos, Hernán, lo que se anda fijando. Otra información, dice crónica de hoy en la tapa el rompecabezas de Miguel, ¿eh? ¿Qué equipo podría presentar Russo en la Copa? ¿Cómo está Russo con el equipo que puede armar? Parece que tiene un no sé, como 20 contagiados en el equipo de Boca de coronavirus y no saben cómo va a ser Miguel Ángel para armar el equipo, ¿no? Qué paradoja, porque uno dice, mirá vos, que Miguel Ángel tenga problema para armar un cuadro, ¿no? <risa> y él dijo, tengo muchos enfermos con COVID. Si se espero que me entienda Espera que él entienda, ¿viste? Es eh, jodido entenderlo. Es ruso Miguel Ángel, ¿viste? ¿Qué quiere que te diga? Otra información dice... La noticia investiga el arribo de un cartel brasileño. En el Conurbano un miembro del Comando Vermelio organizaba una banda local. del arribo de un cartel brasileño cuando se enteró Giselle Barreto dijo, esto es un desastre, los carteles no te dejan ver nada en la ruta, dijo Giselle, como la banco. Otra información dice Ron Jeremy, esto está en Diario Popular. Lo acusan de 28 delitos sexuales, denuncian al actor porno y le piden 250 años de cárcel, pide, para el actor porno. Ron Jeremy, ¿sabe lo que son 250 años? Bueno, por ahí con el 2 por 1 que si son 125 años lo largan al chabón, no sé, ¿eh? pero la verdad, esta vez me parece que el tipo va a terminar adentro, que quiere que le diga? Otra información, dice que Ubero demandará a Nicole por tres palos, se pelea millonaria, es el acumulado de las supuestas violaciones de la modelo albozal legal. Le pide tres palos, mira vos eh qué bueno. la verdad sabe cuánto hace que cubieron no la mete adentro de los tres palos, qué quiere que le diga otra información que dice creer o reventar dice la noticia, fíjate vos dice, eh, eh, acá hay una foto que no se ve, ustedes no la ven por radio porque la radio no es en colores Alfano dice que habló con el fantasma de una vecina ninfómana, fíjate vos lo que cuenta Graciela Alfano dice, tenía una vecina que vivía en el piso superior era una mujer sola y grande y tenía muchos novios entonces todas las noches era chuco chuco chuco chucu, chucu, chucu, chucu. ¡Ah! dice Graciela una noche escuché gemidos me desperté y me di cuenta que estaba muerta que no podía ser, entonces llamé una bruja, y una bruja amiga la llamó. Entraron al departamento, fíjate lo que cuenta, dice que eh, caminaron y escucharon, dice, está en ese rincón, le dijo la bruja. Entonces dice que la bruja le dijo, ¿por qué te quedas Tenés que elevarte. Y dice que la bruja, con la voz de la persona muerta, ¿sabe lo que dijo? Porque me gusta la matraca, mirá vos lo mueve, le gusta la matraca, qué barba. Y eso fue todo, país de acá, de caballito, Buenos Aires, República Argentina. Para allá nada ya era igual, ahí la radiográfica en el 89.3, República de la Boca, quedaste en casa que todavía queda más programa hasta las 8. Extraordinario el seminario Un fuerte abrazo a Tano Venís bien con el inglés, queremos un chiste en alemán La próxima Apasionante la historia de la bruja Dice Fautino Velasco, el Tano nos va a traer Problemas internacionales A ver los Wilburys, para ver si hablan tal premio Nobel ahí cantando ¿eh? A ver, hablan un poco mejor en inglés me in Everybody's here Y seguimos con el tema central tratando de determinar el rumbo ¿eh? de prender los pasos que se van dando. Quedan dos compañeros trascendentes que meten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 irá verlo con el fondo monetario, pero bueno, se va aclarando el panorama. Hace algunos días nuestro gobierno